1975, Yorkshire, Reino Unido. Un brutal asesino en serie anda suelto. En pocas semanas ha acabado con la vida de varias mujeres. Su proceder es macabro. Golpea la cabeza de sus víctimas con un martillo y luego trocea los restos. Es como si que el Destripador hubiera resucitado. El temor se adueña de toda la localidad. Los agentes de la policía no encuentran pistas. Y es que no hay pautas de comportamiento que lleven hasta la víctima y su verdugo. Al criminal no se le detiene y cada pocos meses una nueva mujer cae bajo sus garras los agentes decidieron atender la demanda de una mujer llamada Nella Jones aseguraba tener capacidades psíquicas decía que era capaz de aportar pistas gracias a la telemetría técnica que consiste en percibir detalles de un crimen gracias a una fotografía o una prenda de la ropa de la víctima es así como actúan los llamados detectives psíquicos en más de una ocasión los cuerpos y fuerzas de seguridad acuden a ellos en este caso Nella Jones ya había participado en algún caso sin embargo en la mayor parte de las ocasiones la aportación del paragnosta no ofrece detalles significativos pero esta vez iba a ser una excepción Nella Jones fue sometida a dos pruebas de control severas. Por un lado, varios periodistas siguieron de cerca todas sus aportaciones. También lo hizo un equipo de policías que seguía de cerca la insólita labor de los agentes de Yorkshire. Gracias a su supuesto sexto sentido, Jones ofreció una serie de datos sobre el culpable. Entre octubre y diciembre de 1979 expuso todas sus percepciones de forma detallada. La investigación fue exhaustiva, sin embargo, del resultado de sus visiones no se derivó éxito policial alguno. Finalmente, la revista científica de la policía en Londres publicó un estudio de las aportaciones de la detective... En dicho expediente se concluye que los datos que proporcionó no sirvieron para nada si había cerrado el caso y se había certificado un sonoro fracaso. Pero repasemos lo que había anunciado a finales de 1979 la vidente. Señaló que había logrado tener flashes de cómo era el asesino. Incluso efectuó un retrato robot. Además dio a conocer una serie de aportaciones a las cuales periodistas y policías no hicieron excesivo caso. Dijo que el destripador respondía al nombre de Peter. Algunas veces asegura que lo veía conduciendo un camión de transporte. Decía ver las iniciales de su empresa. Dichas iniciales eran las letras C y T. También decía haberlo visto entrando en una vivienda que parecía su domicilio no adivinó haber nada más que el número del portal, el número 6. Además, por su aspecto, la localidad en la que se encontraba esa casa podría ser la vecina Bradford. Cuando los periodistas y policías publicaron sus informes sobre el caso, el destripador no había sido detenido aún. La Buena Nueva se produjo el 2 de enero de 1980. Ese día un agente de policía, Ringe, localizó un coche robado. Decidió seguirlo. Al llegar a su casa el ladrón fue detenido. Allí se encontró un cuchillo ensangrentado, también un martillo con señales sospechosas. Acto seguido fue conducido a la comisaría Yorkshire allí no solo confesó el robo del coche, fue más lejos confesó ser el asesino de las 13 mujeres dio pruebas, efectivamente era él el destripador había sido capturado la pesadilla había acabado para los habitantes de esta ciudad del norte de Inglaterra periodistas, investigadores y agentes de policía revisaron entonces el expediente del caso no fueron las pesquisas de estos últimos las que dieron con el asesino fue la casualidad En algo habían fallado. Ese algo lo identificaron muy pronto. Habían fallado porque no hicieron caso a la vidente. Nella Jones había dicho que el nombre del asesino era Peter. Acertó. El detenido se llamaba Peter Schutfile. La vidente dijo que era un conductor de camiones. Efectivamente, esa era su profesión. Visionó que las iniciales de la compañía de transporte eran C y T. Había vuelto a acertar, puesto que Peter trabajaba para Clark Transport. Ella había señalado que vivía en el número 6 de una calle de Bradford. Una vez más, la vidente había acertado Y es que el criminal residía en el número seis de la calle Garden Lake de Bradford Nella Jones lo había acertado prácticamente todo Sus visiones fueron por tanto precisas y correctas La detective psíquico había hecho bien su trabajo En este caso, nadie más lo hizo